Navarra. Pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alavede Irratia, aquí comienza Órdago Navarra. España, España decimos sin quererlo, está contribuyendo poco a poco al fortalecimiento de las conciencias nacionales ...de aquellos pueblos que aún permanecen encarcelados... ...dentro de sus fronteras. Hace 10 años, el cepillado del estatut... ...a cargo del Tribunal Constitucional Español... ...provocó una gran conmoción en el sentir... ...de miles de independentistas catalanes... ...de aquellos barros estos lodos. El artículo 2 de la Constitución española sigue siendo el techo no traspasable que apuntala la indisoluble unidad de la patria en la piel de toro. Al igual que sucede con otros estados, también en el español la secesión es una posibilidad descartada de inicio y poco importa que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deje en evidencia a España. La desvergüenza de la casta política se torea sin problemas, Merced, a su aparato mediático. Sí, no hay excusa para abordar el debate, para agarrar el toro por el por el por los cuernos. Por eso mismo, porque no hay pretexto que valga, la única respuesta es el no por el no, cuando no es acusar al secesionista de ser muy insolidario o de falta de nobleza, como decía recientemente aquel coronel del ejército español. El miedo a la libertad es patente en el caso de Cataluña, pero también en el caso de España. El gobierno de Mariano Rajoy es uno de los pocos que aún no ha reconocido la soberanía de Kosovo. Una de las últimas repúblicas en llamar a la puerta del escenario internacional. En nuestra afligida Navarra pareciera que ese miedo a la libertad sigue calando hondo, nada sorprendente en el caso de las fuerzas políticas lealistas, pero bastante curioso en la bancada nacionalista. Los más tibios, muy en la línea de quienes defienden un nuevo pacto fiscal para Cataluña, siguen cacareando su apuesta por un nuevo estatus político y ejerciendo complicados equilibrios para seguir amasando pingües réditos electorales ante la nueva cita del 21 de octubre. Huy! Y los en teoría más radicales prefieren gritar independencia con la boca pequeña hasta el día después de los comicios. Si las encuestas aciertan en sus pronósticos, estos últimos cosecharán un resultado electoral formidable, hasta el punto de que les resultará muy difícil no incurrir en contradicciones en el momento en que no sigan la estela del resurgir independentista de Cataluña. Así, del mismo modo en que afirmábamos que el negacionismo español constituía la mejor ayuda para las naciones subyugadas, el proceso abierto en Cataluña podría dejar en evidencia a los que en Navarra se independentistas confesos... Muchos analistas políticos hablan estos días de que la secesión de navarros y catalanes se dará por las buenas o por las malas. Nosotros nos inclinamos a pensar que será por las malas porque el talante español no lleva al diálogo, sino a la imposición. No solo lo vimos en el caso del cepillado del estatut, sino también en el frontal rechazo que recibieron las dos iniciativas del pasado gobierno Ibarreche. Por lo tanto, nada hace pensar que si se pone en marcha un proceso de consulta, vayamos a recibir un trato diferente por parte de España. La monarquía también se ha pronunciado en los últimos días. Su prestigio decrece en el Estado español a medida que se reproducen las cacerías, los tropiezos, los escándalos financieros, etcétera El tiempo corre en su contra, como para la España, una e indivisible. De ahí el comunicado del monarca Borbón a los pocos días de la multitudinaria manifestación en Barcelona en honor de la Diada. Y no nos cansaremos de decirlo. La soberanía no se consulta, no se pregunta, no se pide, solo se ejerce. Y cuando antes lo comprendan las formaciones que dicen defender la causa vasca, mejor para todo será. Asíguen Modugú, Ordago Navarra y Racha Yoa Suekin. Saludamos a esa audiencia multicolor y plural, desde los últimos confines de la Navarra Osoa hasta los últimos rincones del globo terráqueo. Un saludo caluroso también para Logroño, para Miranda de Ebro. Orgullo de nuestro pueblo. Del mismo modo, enviamos un abrazo afectuoso a los navarros de la diáspora, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y tantas otras repúblicas de la Gran América. Gracias a todos por escucharnos la entorchada llama del sentir navarro Pervivem vosotros. Salud y larga vida. Salud asko gure emisioa entzuteagatik. Power to the little people. Lautada y 107.4. La Rioja Treviño 107.7. Ayara Guinea Khatia 96.5. Sakana, 90.6. A la Nire izena, arriola elkano da, eta nabarratet taldeari izenean. Bai, zaten nire izena, nire izena, arriola elkano dela, eta nabarratet aldearin izenean augurtzen zaituztet. Eh, ...estamos aquí, una vez semana más... ...en eh, Ordagon, Navarra... ...bienvenidos eh, seáis eh, todos, queridos oyentes... ...por estar una vez más en esta cita... ...de todos los miércoles a las 7 de la tarde... ...en esta que es también eh, vuestra casa... ...estamos hablando de Alavedi ratia ...hoy vamos a hacer un programa un tanto distinto... ...vamos a cambiar el orden... ...vamos a dejar esa crónica de la semana... ...justo para después... ...porque ya estamos eh, preparados para recibir... ...al que va a ser invitado eh, de honor de esta tarde... ...la pasada semana hablábamos con un personaje muy ligado... ...a Cataluña y hoy lo vamos a hacer... ...con un eh, galego, como les gusta decir a ellos... ...a quien tenemos ya creo... ...esperando al otro lado del teléfono... Eh, ...boa tarda don Jesús vega Eh, Arranca León, buena tarde Es que recasco y ante todo bueno pues eh, perdóneme mi, mi mal galego la verdad que conozco muy poquitas palabras no. pero desde luego sí le quiero agradecer al eh, profesor eh, Veiga, él es eh, profesor concretamente en la Universidad de Santiago de Compostela, especializado en economía aplicada, corréjame si me equivoco eh, Don bueno, Jesús en, en, sí. econ en economía de la empresa En economía Econom de la empresa, efectivamente sí. Muchísimas gracias por esa corrección y desde luego queríamos, queríamos contar con una persona eh, muy ligada a Galicia porque esto días eh, las naciones sin estado están de actualidad. En los medios de comunicación nos estamos refiriendo fundamentalmente a Galicia, pero no queríamos tampoco dejar de lado a otras de las importantes nacionalidades históricas eh, que hoy por hoy existen en la península ibérica y nos referimos a Galiza. En este caso, eh, don Jesús, eh, es usted eh, presidente de la Fundación Galiza siempre que por lo que yo tengo entendido viene a ser, por así decirlo, la fundación adscrita al bloque nacionalista galego. ¿Es así? ciertamente es así es una fundación como hay otras eh, en otros territorios que eh, tiene está vinculada mm, estatutariamente al bloque nacionalista galego desde hace bueno desde el momento en el que empezó a funcionar que fue en el año 1999 <risa> hay que decir eh, que bueno en estos momentos eh, galiza ya eh... Yo creo que don Jesús lo sabe mejor que nadie. Bueno, pues goza eh, de una interesante cuota de autonomía, eh, tiene parlamento propio, tiene lengua propia, como no podía ser de otro modo, pero yo sí que quisiera que de alguna manera eh, pudiéramos eh, bueno, pues analizar en qué momento en estos eh, en, en, en qué momento se encuentra actualmente eh, lo que es el movimiento nacionalista, eh, sea popular, sea entendido también tal y como lo comprende el bloque nacionalista galego porque nosotros lo que entendemos desde la distancia, desde aquí desde el País Vasco desde Navarra, porque así nos gusta llamarlo también eh, tenemos la impresión eh, de que bueno, pues últimamente se habla mucho de ese bipartidismo, de quién va a ganar las elecciones en Galicia, si van a ser los populares van a ser los socialistas, pero ustedes eh, don Jesús, siguen ahí, siguen luchando ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Quieren más autonomía? ¿Quieren un autogobierno con mayores competencias? ¿O realmente, si apenas que uno rasque, realmente hay un sentir eh, importante, favorable a la independencia, a la secesión de España? Bueno, el el Bloque Nacionalista Galego es una organización que eh, nació hace 30 años, en 1982, eh, hace pocos días que cumplió los 30 años, y desde su nacimiento, eh, bueno, ha tenido y tiene un programa eh, fundacional que luego ha ampliado, en el cual eh, defiende, bueno, principios básicos de eh, autodeterminación, eh, soberanía nacional, democracia... Eh, sin defensa de, de, de la lengua, de la cultura gallegas y, y otros aspectos más concretos que ha desarrollado a lo largo de estos 30 años eh, digamos el, el bloque desde su nacimiento y hasta hoy, hasta la actualidad no eh, no defiende explícitamente una fórmula de, de independencia eh, estatal para Galicia, pero sí ha defendido eh, siempre eh, una digamos una fórmula de gobierno nacional gallego en el marco en un nuevo marco constitucional o en un nuevo, nuevo marco de relación con otras naciones que hoy habitan en el estado español bajo fórmulas eh, bien confederales o en todo caso eh, de que reconozcan que partan del de reconocimiento de la soberanía nacional gallega esto se conecta también con el hecho de que en el momento de la transición, aunque no existía como tal eh, organización el Venegá, pero sí existían otras que dieron lugar posteriormente al nacimiento del Venegá y esas otras organizaciones ya en el año 1975-1976 defendían un proceso de ruptura del franquismo que diera lugar a un proceso constituyente en el cual eh, se pudiera llegar a un pacto entre las diferentes comunidades nacionales nacionales que habitan en el Estado español para hacer eh, un, una fórmula ya digo de carácter federal o confederal del, del Estado que eh, permitiera un encaje ...satisfactorio por lo menos eh, del, de la nación o de la comunidad gallega. Evidentemente un pacto siempre es consecuencia de un acuerdo entre varios... ...y eh, obviamente el nacionalismo gallego no se puede arrogar eh, y ni quiere... Eh, ...la representación de otras eh, de otros movimientos nacionalistas en, en Euskadi o en Cataluña. Uh -huh. Después de 30 años, eh, Jesús, eh, ¿podríamos decir que ese estatuto de autonomía del que actualmente eh, goza Galiza ha podido de alguna manera satisfacer ese ansia de autogobierno? Eh, ¿Se plantean eh, de alguna manera nuevos órdagos al Estado, si me permite la expresión? ¿Qué balancearía usted? Hombre, desde el punto de vista del, del bloque nacionalista galego, lo ha repetido muchas veces, en el, el balance es... Del, ...del actual Estatuto de Autonomía es negativo, eh, por dos motivos, eh, por una parte porque ya desde su inicio era, y de hecho el, el nacionalismo gallego en el momento de, en el que se sometió a referéndum en el año 1980, digamos, promovió el voto negativo al, al Estatuto de Autonomía... Pero ya desde sus inicios el, el estatuto era eh, un estatuto que daba menos competencias de autogobierno que, por ejemplo, eh, tenía y tiene todavía el, el estatuto vasco, para que nos entendamos, ¿no? y, e incluso el estatuto catalán anterior, no digo ya el nuevo, que a pesar del, de la sentencia... ...gravemente eh, limita, limitativa del Tribunal Constitucional... ...pero aún así el nuevo Estatuto de Cataluña... ...es un estatuto que contempla más competencias de autogobierno... ...que el Estatuto Gallego de 1980 que no se sí, ha cambiado. Sí, sí. Por una parte eso y por otra parte el bloque... ...también ha entendido y y ha puesto diversos ejemplos... ...a lo largo de estos años que incluso eh las las competencias limitadas... ...que contemplaba el, el Estatuto en vigor no han sido eh, desarrolladas eh, satisfactoriamente en favor del autogobierno gallego y en ese sentido de los intereses mayoritarios de la sociedad gallega por los gobiernos sucesivos que ha habido en la xunta de Galicia que eh, pues han sido mayoritariamente del Partido Popular salvo eh, dos breves intervalos de dos años eh, a finales de los 80 y de tres años y medio desde el 2005 a de mediados del 2005 a mediados escasos del 2009 entonces estos son los han, han sido los dos eh, ejes críticos por parte del del bnega es más hubo un intento de, de reforma del estatuto en coincidiendo con, con un gobierno bipartito en el cual venega tuvo presencia este que me refería del 2005 al 2009 en el transcurso de ese bipartito y coincidiendo con el con el movimiento de reforma eh, registrado en Cataluña, aquí se intentó hacer una, una reforma del Estatuto Gallego, digamos, aumentando sensiblemente las competencias, reconociendo eh, explícitamente el carácter nacional eh, de, de la comunidad eh, del país gallego, pero eh, el, el bloque y el Partido Socialista eh, no eh, disponían bueno, necesitaban, por así decirlo, el, eh, el apoyo del Partido Popular que se negó y que boicoteó esa reforma, con lo cual, digamos, se ha cancelado esa posibilidad y hoy, ciertamente, después de lo sucedido en el, la sentencia del Tribunal Constitucional de Cataluña, eh, sobre el Estatuto de Cataluña, digo, pues ciertamente esa perspectiva está prácticamente cerrada hoy aquí en Galicia. La, la perspectiva, digo, de la reforma del actual Estatuto, ¿no? Con lo cual, se, lo que se coloca encima de la mesa es... Digamos, un cambio de mayor envergadura que eh, afecte también al propio texto constitucional eh, y que abra eh, digamos un, un nuevo un nuevo tiempo eh, en las, en el encaje de galicia eh, en su relación con otras comunidades nacionales del estado Entendemos entonces, eh, señor eh, jesús seguimos charlando con jesús Veiga, es profesor eh, de Economía de Empresa en la Universidad de Santiago de Compostela. Entendemos que eh, quizá a la vista del movimiento eh, cálido movimiento popular que, que ha resurgido en Cataluña a favor de mayores cotas de soberanía, a favor de la independencia, ustedes ven eh, con buenos ojos ese movimiento y entiendo yo que posiblemente deseando también que en galicia quizá pues pueda verse un resurgir popular eh, digamos a favor de una mayor eh, coota de soberanía en estos momentos eh, desde su visión verdad eh, como presidente de la fundación galiza siempre como ve eh, ese sentir independentista soberanista en galicia eh, ve posibilidades eh, que en los próximos años eh, pueda surgir un movimiento popular lo ven positivo quizá no es tan optimista bueno eh, yo creo que en, en, en este asunto de la del movimiento nacionalista en galicia pues eh, no puede no se puede pretender eh, los mimetismos ¿no? como en otras cosas tampoco la realidad social eh, y política gallega las tradiciones eh, las trayectorias seguidas por fuerzas políticas por fuerzas sociales no son las mismas que eh, en cataluña o que en que en euskadi eh, por, bueno, por cualquier analista lo sabe entonces sería digamos un acto de poco realismo político pretender pues calcar fotocopiar exactamente las, eh, las fórmulas que se puedan estar manejando en estas en estas otras naciones que hoy eh, viven bajo la estructura del estado español eh, bien es cierto que ...para una organización nacionalista como es el Venegá... ...y yo hablo obviamente en mi condición de presidente de la fundación... ...y, y, y militante y miembro de esa, del Venegá... ...es un motivo de satisfacción contemplar... ...ese movimiento eh, soberanista o independentista en, en Cataluña... Eh, ...que se ha producido básicamente eh, en el seno... ...de importantes sectores de la sociedad catalana... ...y que luego ha, ha sido recogido por fuerzas políticas de, de, de Cataluña... Eh, y también es obviamente un elemento muy interesante el, bueno, el, la realidad vasca y lo que pueda ocurrir en las elecciones que se van a celebrar el próximo 21 de octubre eh, en todo caso en, en Galicia obviamente eh, bueno deberemos ser los gallegos los que eh, busquemos nuestras propias eh, fórmulas hoy en día como ya le comentaba anteriormente, eh, bueno, no es, no hay un movimiento social independentista mh, semejante o parecido al que pueda haber en Cataluña o en el País Vasco. Aquí sí hay mh, un por digamos, en todo caso sí hay aquí un movimiento social amplio mh, partidario de que Galicia tenga sus propias instituciones de autogobierno, que tengan mh, más competencias de las que hoy tienen y que, eh, bueno, realmente eh, cada vez más las decisiones se tomen desde aquí. Es verdad que este segmento en ocasiones no se plasma, no se corresponde con el mapa político que ha venido existiendo y que todavía existe en, en Galicia. Digamos, en ese sentido, el nacionalismo gallego eh, ha tenido en el año 1997 su mayor cota de representatividad en unas elecciones al Parlamento Gallego, teniendo el 25% de los votantes, hoy eh, tiene menos, eh, hasta el momento, vamos, el, el, el BNG tiene un nivel de apoyo inferior, vamos a ver lo que sur, lo que acontece en los próximos meses y, y años, pero sin duda, este, estos movimientos que, que suceden en, en Cataluña y en el País Vasco yo creo que van a condicionar a medio plazo, no inmediatamente, pero sí a medio plazo, la vida política gallega, creo que la van a remover, porque... Eh, Lo que suceda en cataluña o en el país Vasco en pues eso, en los próximos dos o tres años sin duda va a tener consecuencias en la sociedad gallega y eh, el, el bloque nacionalista galego va a, pro, va a tratar de que esas consecuencias sean precisamente más favorables lo más favorables posibles a una, a una dinámica de, de soberanía y de autogobierno eh, fuerte en galicia. Muchísimas gracias. Le vamos a hacer ya una última pregunta. Sabemos que usted se tiene que incorporar a su trabajo enseguida. Don Jesús, tengo aquí a mi compañero Íñigo Larramendi. Buenas tardes, Arrachaldeo, oh, Íñigo. Oh, eh, buenas tardes. El mejor fondo es tuyo. Adelante, Íñigo. No, eh, bueno, no tiene mucho tiempo, pero bueno. Eh, más que nada, por añadir una dimensión, como profesora de economía, en todos los procesos, tanto aquí como en Cataluña, la dimensión económica pues está siendo un factor diferencial igual con otros momentos históricos del movimiento independentista. ¿no? Entonces, como profesor de Economía y conocedor de la realidad económica gallega, que nosotros la verdad es que desconocemos, ¿cuál es su impresión, insisto, de la realidad de Galicia? ¿Puede también ser un factor determinante en la evolución política, igual no tanto, o de una manera diferente? No sé, ¿cuál es su, su visión? Bueno, los problemas de la economía gallega no vienen de ahora, de esta crisis. Es cierto que esta crisis económica los ha agudizado, pero hay problemas eh, viejos, tradicionales, digamos. Eh, uno, eh, digamos, el, el, el, por decirlo en pocas palabras, en Galicia hay recursos humanos, hay recursos productivos importantes, hay recursos financieros, por ejemplo, hay un ahorro importante lo ha habido durante muchos años y lo que ha faltado siempre durante este tiempo precisamente ha sido un eh, digamos un conjunto de decisiones políticas tomadas desde la esfera de la política que apostaran decididamente por un modelo de desarrollo económico eh, autocentrado propio que eh, favoreciera el desarrollo de los sectores productivos gallegos. Y las especialidades que tiene Galicia, por ejemplo, en producción de energía, singularmente de energía eléctrica, en la pesca, en, en un medio rural que desgraciadamente hoy está abandonado, pero que tiene importantes recursos, o en sectores eh, eh, de la industria. No perdamos de vista que, por ejemplo, Galicia tiene una de las principales... digo, tiene, está, está aquí una de las principales... Eh, empresas que hoy existen en el Estado español, que es Inditex, es uno de los gigantes empresariales, bueno, ha sido una, un gigante que ha nacido y se ha desarrollado en Galicia, aunque hoy es una empresa de ámbito transnacional, internacional, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, se ha demostrado eh, durante estos años que en Galicia hay capacidad de emprendedora, que hay eh, sectores eh, con iniciativa, con, capaces de innovar empresarialmente, pero lo que ha faltado aquí ha sido, digamos, una élite política que creyera en, en las posibilidades del propio país y que actuara en ese sentido con empatía con, uh, digamos, con un con una sinergia que provocara un mayor, eh, precisamente una mayor presencia de un, para empezar un mayor una mayor creación de riqueza en Galicia y por otra parte que, que que eso tuviese como consecuencia una mayor mayor peso político de Galicia en el, en el ámbito de la política estatal y esto es, ha sido uno de los eh, bueno, es, es una de las filosofías claves del nacionalismo gallego moderno, pero la crisis económica, en buena medida ha agudizado ese problema porque eh, ha creado más dificultades para ciertos procesos, pero también le diré que eh, en Galicia, por ejemplo el problema de la construcción que ha sido un factor clave en la En el desastre financiero en el desastre económico financiero que hemos padecido pues el sector de la construcción aquí ha tenido menos peso en la economía gallega, afortunadamente y en cambio otros con capacidades exportadoras sí lo tienen es decir que galicia tiene algunas ventajas en su economía que eh, lo que precisan de eh, impulso y apoyo desde las instituciones de autogobierno Pues eh, muchísimas gracias también por esa visión eh, económica que nos ha dado el profesor Jesús Veiga, presidente además de la Fundación Galiza. Siempre ha sido un auténtico placer tenerla aquí con nosotros, no le quitemos más tiempo, sabemos que se tiene que incorporar al trabajo. Le damos las gracias y le deseamos mucha suerte, que esa eh, lucha política, esa lucha también ese trabajo incansable en la fundación que usted preside pueda pronto dar sus frutos y la voz de Galiza se escuche más alto que nunca en la vieja Europa. Eskerricasco eh, Moitas gracias No se sé si se dice así Si, sí, moitas gracias Eskerricasco, agur. Agur, agur agur, agur, eskerricasco Desde Gasteiz Para la Gran Navarra Ordago Navarra Siempre hay En situaciones de urgencia Por inicio, por placer ...que bien se traga, ñam, ñam, ñam... ...la cosa era bien clara, ya lo decían Motorhead... ...y the rich, y the rich son verdades de rock and roll... ...come, come, come ricos, pero cómetelos de uno en uno... ...eso sí los enteros, que no les quede ni el 0,7... ...0,7% ellos tienen... ...le damos las gracias, como no, a este buen hombre... ...el señor Jesús Veiga... ...por eh, sus aportaciones siempre interesantes... ...se eh, pasan media hora de las 7 de la tarde... ...siguen escuchando, seguís escuchando mejor dicho... ...Horda Gunavarra en Alavid y Ratia... ...y vamos ahora sí con esa sección que habitualmente emitimos... ...la primera eh, prácticamente media hora... ...estamos hablando concretamente de la eh, crónica de la semana... ...que en este caso no va a venir de la mano de nuestro compañero Pocho... ...sino que eh, va a venir eh, de la mano de nuestro compañero Inigo eh, Larramendi... ...lo tenemos ya por aquí... Astearen Crónica Crónica de la Semana Y eh, le volvemos a saludar a Escargas Coemene Gotegatik, Íñigo Larramendi y Súrea Aurrera. Vale. La clase política comienza a convertirse, para nuestra desgracia, en uno de los mayores problemas que aquejan a la sociedad navarra. Siempre quisimos que fueran ellos, los políticos, quienes se encargaran de deshacer entuertos. Pasada la algarabía y la ilusión provocadas por la muerte del dictador, han bastado tres décadas para que ellos, los mandatarios, sean eso mismo, un entuerto. Solo ahora, apenas dos jornadas del inicio de la campaña electoral, nos sentimos algo importantes, porque son ellos quienes se dirigen a nosotros para pedirnos un voto de confianza. Es el único consuelo que nos queda. Cada cuatro años eh, los electores nos sentimos protagonistas por un solo día, o para ser más exactos, por un solo minuto. El que nos cuesta sacar el DNI, eh, el DNI español por supuesto, elegir la papeleta y meterla en la urna. El ansia por vencer es grande. Algunos incluso ni siquiera tienen estrategia más allá del día de las votaciones. Se trata de conseguir el poder, no porque sea un medio para afrontar los problemas y necesidades de la sociedad navarra, no. Les basta con conseguir el poder y desacreditar al oponente político con tal de colocarse en el primer puesto del podio. Y a partir del momento en que se forme el nuevo gobierno lacayo de la Navarra Occidental, para nuestra desgracia, ya no les importaremos. Se creen en posesión del privilegio de ser entendidos en política. Poco importa que les falte buen criterio, que anden sobados de soberbia o que no posean la cualificación necesaria que sí les sería exigida en el ejercicio de cualquier otra profesión. Comienza el circo cuatrienal, cuatrienal que tuvo su primer calentamiento en el eh, llamado alder de alguna. Emblemática cita, o más bien, como diría nuestro querido amigo Coldo Martínez Grate, paradigmática cita. ¿Qué mejor manera de comprender qué es un partido político que disfrutar en buena compañía de un día de asuoto y algarabía en las campas de Foronda? La formación no es ya el medio que permita lograr un objetivo, sino que se convierte justamente en el medio en sí. Mientras tanto, eh, también las formaciones de izquierda englobadas en la gran coalición eh, engrasan y ponen a punto su maquinaria ante los inmediatos comicios. En su caso, pareciera que se han pasado por el tamiz de la humildad. Renuncian al menos, en apariencia, a sus particulares siglas, de modo que puedan formar parte de un proyecto mayor y más ambicioso. Ahora bien, ¿qué pasa con el programa? Algunos tenemos la impresión de que los catalanes nos llevan a la delantera. Sus apasionadas y sentidas manifestaciones no comportan fisuras. Tan solo, tan solo una bandera, la señora. Aquí, sin embargo, eh, nos entusiasma el colorido y la diversidad. Por eso mismo aprovechamos eh, cualquier ocasión para sacar todas las banderas, pancartas, eslogans y ocurrencias eh, habidas y por haber. Es entonces cuando nos preguntamos si realmente buscamos el mismo objetivo o es que sencillamente aprovechamos la convocatoria en cuestión para hacer alarde de nuestra particular, y habría que decir a veces provinciana, causa política, social o cultural. Causas, ciertamente todas ellas legítimas y nobles, sin duda lo son, pero los catalanes van como un fuente todos a una, eh, sabedores de que el momento político es ahora, conscientes de que la pobre España es ya solo una especie de pelele en manos de Angela Merkel, comprometidos en la causa común, más allá de sus diferencias, y lo que es más importante, sueltas las amarras que podrían atarles a esta u otra sigla. Artur Mas, que no siempre se mostró tan abiertamente independentista como ahora, reverencia al pueblo que le pide ahora audiencia audia, perdón audacia en pos de la soberanía catalana, porque esa es la clave. Cuando hay un pueblo que suspira por la libertad, al dirigente político no le queda otra que seguir sus pasos, con talante de humildad. En Navarra, aquí, no tenemos esa suerte. Y los dirigentes políticos, claro... Se sienten cómodos, instalados como están en aquellas posiciones que no les obligan a arriesgar demasiado, dado que el movimiento popular está aún demasiado desarticulado como para que termine arrastrándolos. Reconocemos que sentimos envidia por ellos. Asumimos que necesitamos, digámoslo así, su magia. España se desmorona y algunos, y algunas, no se han dado cuenta todavía. Es el miedo a la libertad del que hablará Erich Fromm. Tanto tiempo viviendo al lado de su secuestrador estado, la colonia se ha acostumbrado a su voz, a su aliento y a su amparo. ¿Y cuesta tanto salir de ese círculo vicioso? En fin, siempre nos quedará la esperanza. pero Peor aún sería no tener un ejemplo que admirar y un talante que imitar, como el de Cataluña. Esquerri Casco, Sureichengatik, Íñigo eh, Laramendi y Maitea, pasan ya eh, nueve minutos de las siete y media, esperemos que sigan ahí, no se vayan porque todavía tenemos algunas cosas más que contarles. Seguimos aquí, en Ordago Navarra, ya lo saben, en Alavedi y Ratia, emitiendo ya no solo para toda Navarra, también para todo el mundo allá donde se encuentre un navarro. Allá donde se pueda conectar a internet, ya lo saben, www.alabedi.org, podrán asistir a esta cita todos los miércoles a las 7 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa musical y enseguida vamos con nuestra agenda. En Chute Narizara, Ordago Navarra, Alabedi Irrati. bai Estupendo el tema que sacamos de ese disco Visirik, ese disco editado por Nafarroa Visirik y este grupo llamado Shiroka que nos ofrece su tema Nafarro ahí de eso hablamos aquí, hablamos de Navarra y hablamos de todo lo que sucede en Navarra y para ello vamos a hablar con nuestro querido compañero Pascasio Meanuricoa quien nos espera al otro lado del teléfono para contarnos absolutamente todo lo que podemos disfrutar en materia de charlas, citas, celebraciones, manifestaciones, etcétera, etcétera. Arracha el dedo Arrachaldeón, Raúl. Bueno, Pascasio, bueno. ¿qué nos cuentas? Adelante. Bueno, eh, así era, mango diogú, azteco, ajendari. Hoy miércoles, eh, día 3 de octubre, se celebrará a las 8 de la tarde en el planetario de Pamplona mm -hmm. un homenaje a José María Jiménez Jurío en el décimo aniversario de su fallecimiento, al tiempo que se presentará el segundo volumen de las obras completas del ilustre historiador artajonés Oroitza Penáquetas Oslayac, Recuerdos y Semblanzas. Mm -hmm eta e, egun berean eta ordu berean baita ere maingurua izango dugu algortan gaia, nafarroa konkistatik independenziara Islariak izango dira izango dira Patxia Baslo eta Tomas Urzainki algortako biamonte kultur etxean izango da eta e, elgoibar elgoibarren oso e, programa erakargarria daukagu datozen egunetarako Bertak Udalak, Morkaikok, Gazte Asambladak, Ongarri Zineklubak, Zine eta Egoibarko El Izarrak Elkarlanean antolatu dute honako programa erakarria. Erakargarria. Urriak Iruan, Nafarroanen konkista, Joseba Ziron, saspiretan kulturetxean. Urriak Amarrean, Euskara Nafarroan, ikedia deutzurrun, saspiretan kulturetxean. Urriak emezortzian gartxot filma hasizko urmenetarekin bederatzi territan erriko antzokian hurriak ogeian Iñaki perubinaren etxera gau pasa gauean bertxok kantua farina farra gaztetzean eta azaroak lehenengo egunet, lau egunetan mendi ibialia egingo da horreagatik belagoara gero hurriaren bostean bostirala gaueko bederatzitan gartxot filmaren emanaldia baigorriko zinematokian eta ondoren zubazaldia antxon kurutxarri eta zizko urmenetarekin. Urriaren bostean bostirala gaueko amarretan etxarri imila eta maik eta maik ekimina kantoratu herrian zorkian herrian zerkia etxarriko antzokian. Urriaren Sellan, Larumbatá, Unzueco, Gerga, Gastelo, Aremugarria, Jarrico, Degú. Se celebrará ese día 6 de octubre el Día del Castillo de Unzue. El programa consistirá en subir a la Peña de Unzue desde el frontón del pueblo. A las 12, inauguración del monolito, y a las 14, comida popular. El día 12 de octubre, los, eh, los de Estella, los de Lizarra, han organizado una salida a Amayur. Consistira la salida en autobús a las 9 de la mañana, a las 12 visita guiada al Castillo de Amayur y a la 1 aurrescu d'honor, inauguración del monolito del Castillo, baile de la era y entrega de la bandera de Navarra a una campaña de, I de Irún. Y ya para terminar, urrianen en amalaguan denok donala, donat paleura. Irúnara, iruniatik autobusek, joateko chartela salgai amar eurotan. Goizeko amart erditan airetik, parkinetik. Irteera, karrikakurri, talejira, musika, dantzak, erraldoiak, eta ondoren deskonkizta ekitalia merkatu plazan. Artxaleko herri herribaskaria, bertako helikagaiekin, bertsoak dantzak eta kantak. Aurren xokoa, gaztelu puzgarriak, margoak, ipuin kontalariak, Eta bukatzeko, arratsaldeko zazpiretan, konzertua gu guz bu. Eta honekin, bukatu ematen maten dugu gaurko hemen aldia. Gero arte. Estas eskutsando Hordago Navarra, en Alabedi Irratia. Quedan 10 minutos para las 8 de la tarde, afrontamos ya la recta final en compañía, como decíamos hace unos minutos, de Íñigo Larramendi, Arrastión de nuevo, Íñigo. Arrastión. La pasada semana nos quedamos ahí con una información sin finiquitar, estábamos hablando de esta especie de as de la manga que últimamente se ha sacado el partido popular vasco verdad Francisco bueno, sí. upn ppn podríamos decir sí. a propósito de ese colectivo de navarros que se han tenido que exiliar pero es que ya en la historia de nuestro estado uh -huh. sabemos mucho de exiliado entonces podríamos darle la puntilla a ese tema que quizá no nos quedó del todo entero adelante sí bueno simplemente sí. era poner eh, como bien dices pues eh, dos ejemplos concretos como muchos más que podríamos poner de De situaciones en las que efectivamente ha habido deportados de nuestro pueblo, que evidentemente no nos los enseñan en las escuelas ni, ni nos ponen reportajes en la tele, pero son realidades históricas, dramáticas, que también hay que conocer. ¿no? El otro día, muy brevemente, pues aludíamos a un proyecto que en 1516 eh, aparece en concreto en, las, en los anales de Moretti y que el cardenal Cisneros quería poner en práctica para eh, reducir Navarra a, a pastos y eh, enviar, digamos, a todos los habitantes navarros a Andalucía. Cardenal Cisneros, para quien no lo tenga claro del todo, para nuestros queridos oyentes, si no lo recuerdan, es cardenal que fue contemporáneo, coetáneo de los reyes católicos. Si no fue me fue el que hizo la transición desde la muerte de, de Fernando el Falsario, como le llamamos por aquí, <ríe> en enero de 1513, hasta que vino eh, su sucesor, que fue su nieto Carlos I de España, quinto Alemán, etc. Explica es un poco el que, la que de llevó Navarra. la transición. Uh -huh pero no fue precisamente una transición simbólica, sino que puso mano de, de hierro, como ya vimos el otro día. Sí. Uh -huh. ¿eh? Y bueno, quedó en el títero efectivamente un segundo ejemplo Que también que también es interesante además por ver la perspectiva Cómo a, a pesar de los diferentes momentos del tiempo De las diferentes ubicaciones geográficas eh, La dinámica se repite En este caso nos vamos a cruzar el Pirineo Vamos a seguir obviamente en el mismo país y pueblo Por mal Oja. que a alguno les duela Que a nadie pero, se le olvide <risa> Que arriba pero, de los Pirineos también estamos Pero vamos, digamos que, que hemos, cada uno ha recibido de, del suyo ¿no? y, y en concreto nos vamos a ir a 1794 ya más cerca en el tiempo, ¿eh? uh -huh. ¿Cuál es el contexto? La revolución el, sí, el, el periodo posterior, digamos, la Revolución Francesa, ¿eh? uh -huh. Recordemos que se inicia en 1789 eh, a partir de, bueno, el tercer estado pues se trata de imponer sus fuerzas dentro de los estados generales que hasta entonces eran meramente consultivos y pasan a, constitu a constituirse En asamblea nacional constituyente por cierto que este concepto igual no suena no es que una asamblea nacional sí. en fin como procedimiento político ¿eh? no sí, estoy hablando sí. del ejemplo pero bueno este <risa> esto de cómo aparecen asambleas nacionales constituyentes pues vemos que son importantes en los procesos políticos ¿no? uh -huh. bueno eh, a nosotros a nuestros hermanos del norte del Pirineo en concreto les afecta porque eh, en la constitución de sus estados generales que luego se convierten en asamblea se obliga Eh, por primera vez, porque hasta entonces no lo habían hecho pues a los territorios de Lapurdi, Baja Navarra, eh, Suberoa y del Bearn también, a llevar representantes. Eh, a, eh, Lapurdi, Suberoa y el Bearn a regañadientes lo acaban haciendo, aunque siempre con reivindicando el que no tiene que hacerlo, reivindicando su autonomía, el que no hay feudalismo, su propio orden constitucional en definitiva, y la Baja Navarra, mmm, lo que había sido antes la tierra de ultrapuertos, directamente se niega, es decir, se reivindica lógicamente como reino independiente a la par que el reino de Francia y que no tiene por qué mandar representantes a una asamblea que para ellos es extranjera. ¿Eh? Da igual. Y bueno, como ya sabemos, el imperio arrolla y no, no respeta nada. En concreto, el 4 de agosto de 1789, o sea, tres semanas después de la toma de la Bastilla, o sea, que esto fue muy rápido, se abolió por decreto, literalmente, el texto dice, todos los privilegios y vestigios del feudalismo, sin más matiz, pero por arte de Birloque, pues en esos furios del feudalismo se meten todas las construcciones particulares, en este caso estamos hablando de Lapurdi, de Soberoa, Beán y, y Baja Navarra, ¿no? los territorios vascos o en navarros en general del, del norte del Pirineo. ¿eh? Eh, el argumento que siempre flota es, digamos, el asociar los fueros vascos a aristocracia, no igual que aquí vemos muchas veces hablar de privilegio uh -huh. a, a nuestros regímenes, los que sean, eh, entendido no como ley privada, sino que es el origen de la palabra, privilegio, un ley uh -huh sino como una especie de regalo que tan otorgado ¿no? y que te hace estar por encima de otro como que eso es y, y que claro. de alguna manera hace discriminar a los otros claro es, es como es siempre conducir confundir a eh, igualdad con homogeneidad ¿no? pero bueno entonces el, el, el final un poco de este primer proceso y vamos a dar el salto es cuando el 12 de enero de 1790 eh, o sea que como veis es medio año todo esto eh, uh -huh. se crea el departamento que ya no es una de pirineos atlántico eh, metiendo lo que es vasque digamos país vasco con el vean ¿eh? bueno damos un salto a dos años después ¿eh? ha habido una serie de, de cambios en, el, el, en, la, en la dirección de todo este tema y hay un régimen que se llama el régimen de de convención y ¿eh? uh -huh que manda entre 1792 y 1795, y su principal característica viene ser que tiene un carácter eh, antimonárquico y antireligioso más marcado que los anteriores. O sea, esto empezó un poco como un régimen más o menos constitucional, uh -huh. de monarquía constitucional, pero se fue radicalizando. Entonces la convención representa ese punto de, de más radicalidad, uh -huh. hasta el punto de que decapita a Luis XVI, como uh -huh. eso no suena, en concreto el 21 de enero de 1793. ¿eh? Además impone un juramento constitucional a los sacerdotes, es decir, tiene un poco que ese doble eje mm, antimonárquico y antireligioso muy marcado. Eso, lógicamente, le enfrenta con las monarquías absolutistas que le rodean, que es eh, uno de cuyos frentes, en concreto, obviamente, es con España en los Pirineos, ¿eh? que es lo que se llama la guerra de la convención, sí, que sí. aquí tuvo mucha incidencia. Por ejemplo, si veis a los pueblos de la Ezqua, uh -huh. Carralda, eh, bueno, Ariba, Aria, etcétera, etcétera veis que son bastante modernos porque fueron destruidos durante esta guerra. ¿eh? Uh -huh. Las tropas francesas de la convención entraron, Hicieron una buena sarrasquidera en suten tema. Mm -hmm. ¿eh? Bueno, en ese contexto, ya es lo que vamos a explicar muy rápidamente, lógicamente la, el gobierno francés impone el reclutamiento obligatorio, que aquí era desconocido, que como sabéis, pues en este país, en este pueblo, pues siempre ha levantado muchas Ajá. reticencias, por decirlo sábadamente, recordamos Ajá. la insumisión y tal, pues mm. obviamente los pueblos cercanos a, la, a lo que era a la Muga, digamos, pues escapaban al sur, ¿eh? a Nafarroa y a Guipúzcoa. ¿eh? Eso obviamente pues fue generando cada vez más suspicacias. Uh -huh. Y en concreto, digamos, esa es la gasolina. Y luego la chispa que lo encendió fue en concreto que en marzo del 1793, siempre se habla de esta cifra, 47 jóvenes insumisos del pueblo de Ichasu, ah. al lado de Sara, y Ichasu, ¿Sí? Ascaine… ¿Sí? Eh, todos estos pueblos, según bajas el puerto de Ochondo, Zugarramurdi y tal... Bueno, es, estamos hablando un poco de esa zona. ¿eh? Uh -huh. Bueno, 47 pueblos cruzaron la frontera y, como consecuencia, eh, una sociedad revolucionaria de Doneval Eloy Tchune denunció el hecho y, en consecuencia, se declaró como municipios infames, esa es un poco la, la traducción, en concreto ainhoa Ascaine, Espeleta, Ichasu, Sara y Suraide. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué generó ello? Bueno, pues se decretó que todos los sospechosos, que en total fueron más de 4.000 personas, pensad que tampoco son pueblos muy grandes, bueno, 4.000 personas se obligó a ser deportada luego os voy a dar algún dato de esas personas sí, para que sí. le deis una vuelta, ¿eh? sí. bueno, se obligó su deportación a más de 80 kilómetros de la frontera, ¿eh? uh -huh. en concreto, sobre todo, fueron a Las Landas, en unas condiciones horrorosas. ¿eh? Uh -huh. eh, entre ellas, os voy a dar algún dato, sí. ¿eh? Eh, por ejemplo, del pueblo de Ascainé eh, se deportaron a 162 personas. Bueno, pues 30 de ellas, el 20%, eran niños de menos de 10 años. Bárbaro. ¿Eh? Sospechosos no sé de qué. Impresionante. ¿Eh? Pero bueno, esto yo creo que convendría saberlo. ¿no? Bueno, <risa> <risa> bueno eh, se les deportó, como sabe como digo, unas consecuencias pésimas. Este proceso duró año y medio. Eh, al año y medio, en el 30 de septiembre de 1794, se emite un nuevo decreto que lo, lo anula, digamos. Eh, pero... ¿En qué situación se encontraban estos que habían huido? Pues de los 4.000, recuerdo, más de 1.600, o sea, casi la mitad, como el 40%, habían muerto. O sea, que imaginaos las, las consecuencias. Y los que volvieron, pues encontraron que todas sus casas, sus tierras, sus posesiones, habían sido entregadas a patriotas, como se decía. Uh -huh. Muchos pueblos habían sido saqueados y en los escritos que, que aparecen un poco pidiendo ayuda, se refiere literalmente al hambre que pasan, a la absoluta miseria, es decir, a la situación postremegunda. Pues, uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues ya te digo, un segundo ejemplo de exilio... Uh -huh. Yo creo que bastante sangrante ¿no? y es, muy poco conocido Es impresionante, eh, yo sé que el tema no acaba aquí Porque yo veo que efectivamente nos queda todavía el, La posibilidad de hablar el próximo programa De esos planes del Cardenal Cisneros A partir eh, de ese año 1512 Es que yo, de, de, de verdad, eh, lo hemos estado hablando eh, Digamos a micrófono cerrado Hay una cita histórica sí, sí, de no, una... Digas el autor, no digas al autor no, no voy a decir el autor Yo le voy a pedir a nuestro compañero Íñigo Larramente no, a... que Vamos a... leerla. No, Muy brevemente Lo dejo en tus manos Sí, y es, digo, porque vale la pena terminar con esta linea. me ha venido a la cabeza un poco al loro de, de este asunto de las de, del plan de, de Cisneros de expulsar a todos los navarros y, eh, y de otras cosas del contexto político, no es un poco casualidad pero yo os hago el, os propongo que digamos, supongamos que hablamos desde hoy, ¿eh? es uh -huh. decir este autor, que luego diremos quién es dice, eh, cuando se adquieren estados que, que están acostumbrados a vivir con sus propias leyes y en libertad como ha sido nuestro caso pues hasta ciertos momentos históricos, el que quiere conservarlos dispone de tres recursos. El primero, destruir dichas ciudades o en este caso países, ¿eh? o su nado de cisneros. ¿eh? Sí, sí. El segundo, ir a vivir allí personalmente, ¿eh? es decir, digamos pues que el que conquista pues se va a vivir allí. Sí, ¿eh? sí, esto sí. es un poco friki ahora, pero bueno, él lo plantea. Y el tercero, que es el que me parece más interesante por la actualidad que tiene, os viene solo dos frases, pero de verdad, yo lo leí y digo, joder, esto parece que está escrito ayer. Aurrera. El tercero, dejarlas vivir con sus leyes, imponiéndoles un tributo e implantando en ellas un gobierno min minoritario que te las conserve fieles. Y esta es la frase que a mí me parece más interesante. Dice este autor, lo último, esto del gobierno min minoritario que te las conserve, no presenta excesivas dificultades, ya que al haber sido creado dicho gobierno por aquel príncipe, en este caso hablaríamos de aquel estado, sabe que no puede mantenerse sin su apoyo y su poder, por lo cual hará todo lo que esté en su mano ...para conservar tu autoridad... ...vaya... ...esto hoy día... ...hay muchos que creo que no lo tienen muy claro... Ajá. ...me da mi impresión... ...no sé... ¿eh? ...o Inesante, piensan otra cosa... Si no. ...bueno... ...este señor... Eh, ...lo escribió... ...nada más y nada menos que en 1513... Reloble ...y, de tambores, y, y se llamaba... Es... ...Nicolás Maquiavelo... ...personaje... El... ...que es... escribió... ...mejor dicho... ...escritor que escribió su libro El Príncipe inspirándose en un personaje histórico importantísimo del que acabamos de hablar hace un rato. Sí, bueno, es, eh, se, por lo menos se dice, no es 100% se seguro, pero la, la opinión general de, efectivamente que es sí. que el, el, la referencia es Fernando el Falsario, oficialmente ah, el, el católico. Cuya esposa y reina es protagonista en una teleserie que están dando en televisión últimamente. Que, bueno, supongo que de ahí no hablarán de no, esas no, cosas. Pero, ¿Qué más quisiéramos? ¿Que contaran algo? Eso, eso mira... Eh, Y con eso terminamos. Mira, ahora que precisamente pues parece que que va a haber la posibilidad de nuestra pequeña microautonomía de disponer de ciertos medios o acceder a ciertos medios eh, audiovisuales uh -huh. y tal que ahora han estado cerrados, pues no estaría además... Que se aprovechara por lo menos para dar a conocer Estas cosas ¿no? sería, bueno La historia que nos negaron, nos negaron el en privilegio fin. de conocerla Íñigo Larramendi, ha sido un placer eh, Seguir siendo Instruido eh, Por ti en este caso y que nos sigas Trayendo esas páginas <risas> interesantes de nuestra historia Desgraciadamente tampoco contada eh, Nosotros ya entramos en recta final Y enseguida vamos despidiendo este Hordago Navarra Número 75 <risa> Zuten zara, horda gona barra, alabedi irratia. Hau izan da guztia, eskerrik asko, gure entzule maiteok eta ez ezazue ahaztu, urrengo aztean berriro hemen egongo garela. Badakizue, alabedi irratia nahin zuzen, hor dago Navarra. Nos vamos ya, y quisiéramos, como siempre, volver a contar con ustedes, en nuestra, con vosotros, perdón, en nuestra próxima edición, será las 7 de la tarde, acá en la sintonía, de alabedi irratia, inigo larramendi, eskerrik asko, Es que recascó y nos quedamos como siempre eh, con ese himno patrio, con la llamada a las cortes. Gora Navarra, larga vida a Navarra, patria o muerte.